Yeah, eso no quiere decir que no te tengas que levantar. Yeah, levántate, ya son las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 En la utopía de una sociedad más justa, como la de los países desarrollados, el copiar otros modelos quizás no se ajuste a nuestra idiosincrasia y a la historia de la formación de nuestro país. Supongo que los sociólogos que asesoran a los gobiernos saben de lo complejo de las posibles soluciones a nuestro problema social. La inseguridad es la manifestación más notoria de nuestros problemas. Cualquier persona con algo de sentido común sabe que es muy complejo resolverlo, porque las medidas de mediano y largo plazo no, no resuelven ahora de inmediato este problema. Todos eh, sabemos que las este, las medidas de gobierno que que tiendan a resolverlo, eh, pueden llegar a ser demagógicas eh, con subsidios y no, no va a cambiar de un día para el otro la, la falta de cultura de trabajo que, que se gestó en este país en los últimos años, eh, las conductas y, y la mentalidad de las de, de las personas que, que están más en riesgo que piden permanentemente al gobierno por eh, recursos porque quizás no, no se formaron sabiendo que ellos pueden que ellos tienen otros recursos para eh, resolverse en la vida eh, creo que el futuro de, de este país eh, va a ser complicado si dejamos si resolvemos esperar todo solamente de, de los gobiernos que no tienen, aparentemente planos a largo plazo. En general uno ve que las cosas que hacen eh, los gobiernos de turno van en función de sostener el poder eh, y no de planificar a largo plazo, que es lo que el país necesita. Eh, quizás eh, debemos deberíamos todos tener más conciencia social y pedir al gobierno lo que corresponda, pero también nosotros pensar qué podemos hacer para ayudar a esta sociedad. Eh, respecto de, de la inseguridad, eh, yo también fui víctima de la inseguridad en más de una oportunidad. Hace 27 años fue la primera vez que entraron en mi casa y no estaba instalado ese tema eh, como ahora. Eh, creo que también los medios a veces instalan temas que que estaban en, eh, en, en este país y, este, y sin embargo pareciera que ahora eh, si bien sí eh, se, se agudizó el, el problema social y la, la inseguridad eh, no es un tema de ahora de, de, de algo que está pasando recientemente no, eh, no sé, es, es algo muy complicado pero lo que yo eh, no voy a hacer es vivir con paranoia ...porque si no dentro de un tiempo voy a pensar... ...que eh, sufrí por cosas que quizás nunca me van a pasar... ...ya me pasó, soy eh, po probablemente podría llegar a volverme a pasar... ...pero tengamos cuidado, seamos este cautos... ...cuidemos no, pero no vivamos con paranoia... ...porque eso eh, mina mucho nuestra calidad de vida... ...y bueno, eh, pensemos y reflexionemos qué podemos hacer nosotros también por la sociedad y, y bueno eh, que los gobernantes de turno traten de tomar medidas eh, que correspondan a, a un país eh, eh, mirando al futuro y piensen menos en, el, en sostener el poder político. Muy buenos días, y acá estamos nuevamente en el séptimo día para acompañarlos en este día lluvioso. Así que bueno, qué mejor que quedarse escuchando la radio. Y aquí estamos, como todos los domingos, Alicia cas Pablo Rosso, Héctor García, Gisela y quienes habla, Luis Torre, además de, por supuesto, Carmencita, para acompañarlos en este... Nuevo programa, ¿cómo estás Pablo? Exactamente, muy bien Luis, acá andamos también, un día ideal no para quedarse escuchando Bueno, hay bastantes eh, novedades de actualidad, ¿no? hay bastante deportes Una semana cargadita. Sí, sí, también temas de, obviamente temas de inseguridad, justamente el tema que estaba tocando Alicia en su editorial eh, Bueno, también bastante de política, que seguramente los vamos a ver con vos Así que bueno, que quédense porque tenemos de todo es el programa negocio? número 8 Mirá ¿eh? Número nueve, ¿eh? Ah, nueve Nueve, ah, nueve, nueve, nueve Nada que, nueve. No, es que ay, tantos programas tenemos ay, ya que nos confundí ay, Ah, lo que pasa es que hoy casi no vengo Entonces este, <risa> se me borró que hoy... Perdón, perdón Alicia, a ver, Antano, ¿qué temas trajiste para hoy? Bueno, eh, como... Eh... <risa> Quizás hoy no venía, pero finalmente vine <risa> Eh, no había, es decir, siempre uno tiene temas para tocar En esto de, de la calidad de vida y la salud Hay mucho para hablar, ¿no? Pero cuando me levanté a la mañana Mientras este, diluviaba eh, Abrí en mi correo Un video que eh, voy a ver, tratar de transmitírselos en mi colum, en mi columna Que este, está relacionado directamente con, con esto de la inseguridad, ¿no? Y que tiene que ver con eh, la desnutrición infantil eh, y qué poca posibilidad hay de que una persona piense si se si fue desnutrida en sus primeros años de vida bueno les quiero comentar también que hoy alicia no está con los, eh, perdón Carmen. hoy Carmen no está con nosotros acá en la mesa pero va a salir por teléfono con para su con su columna de reflexiones porque no no podía faltar Exactamente, un beso Carmen Y bueno Gisela, ¿cómo estás vos? Que la semana que viene arrancás con todo, me dijeron Bien, bien, con expectativas Terminando ya los últimos preparativos Y de los informes que estamos tenemos para para traer recordamos, y comentar Porque recordamos que a partir de la semana que viene nos agrandamos nos Así agrandamos. que vamos a agrandamos Vamos a tener tres horas Vamos a estar de y diez no de la mañana chacarita. a una Y nos agrandamos <risa> y no somos chacarita Así que bueno, ya saben A partir del domingo que viene El séptimo día, de domingos de 10 a una del mediodía y también está héctor que está por allá recibiendo mails y saludando desde el fondo y un ratito Somos hoy en ratito menos va de... a estar con nosotros nuestra madrina a lo mejor nos saluda por teléfono y no están así que no hay torta eh, no hay torta eh, eh, lui dejave también eh, tenemos que agradecer a la cantidad de gente que nos visitó en blog mucha repercusión por la entrevista de la semana pasada Casi 200 visitas al blog esta semana ah, no eh, era realmente muy mí. muy buena también, por también, vos, por supuesto, también. <risa> bueno, y en la operación, Nico, acá está haciéndose el aguante y aguantándonos. Así que bueno, vamos con un poco de música y, y seguimos. Dale, dale. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a el7modia@fmoeste.com.ar. ¿Qué pasó, abulito? ¿Nos quedamos dormidos? Callo. Bueno, ¿Vos lo viste? Tenemos no, que hacer pensé. un, un llamado a la solidaridad Podríamos hacer, ¿no? Para si alguien sabe del paradero de Pablo, Pablo buscando García Buscando FM este mm. ¿Qué pasó con nuestro productor? La no, verdad no, que no, no sabemos nada caen, Nadie sabe nada Caen cuatro gotas y nuestro productor Otra, Otro, flojito, desapare, Pablo, otro eh. desaparecido más, un nuevo misterio Qué Y bueno, que se ponga las pilas Que ya el, ahora el mes oh. que viene arranca ya a full acá Sí, ¿Se despertará para el programa que, que viene? ¿Está arrugando? No está arrugando ¿no? me parece sí, Igual no la semana que viene arrancamos más temprano ¿Ustedes qué dicen? ¿Se despertará? Sí, va a estar complicado ¿Quién recomendaría que siga de largo? Sí, exacto, yo iba a decir lo mismo Mejor que ni se acueste Sí, mejor sí, duviendo, ¿no? A mí me da resultado sí, Cuando, De donde <risa> esté, que venga acá a la puerta de la radio <risa> Que llame, vez. que llame Y nos no, no dé una explicación de por, qué, de por qué faltó Bueno, vamos a, con algunas noticias breves Algunas divertidas Creo que la mayoría, ¿no? Son para descontracturar un poco este día lluvioso Y bueno, a ver, eh, Luisito, ¿qué tenés por ahí? Bueno, tengo un hombre en Estados Unidos Un tal Clifton Williams Que oh. está a punto de quedar preso ¿Por, por qué? voz tesar Ah, bueno ¿Eh? Sí, sí, sí, lo que escucharon Clifton estaba Era en una audiencia Un día algo así Y yo Pobre. creo que también, pero... <risa> Pobre Clifton Estaba en una audiencia donde los hermanos estaban juzgando... Por narcotráfico y temas así oh. Y bostezó Bostezó muy fuerte, dicen que haciendo un ruido muy fuerte Y el juez lo consideró desacato oh. Por ende ahora está siendo juzgado él Y, y no, hermano, y, no de hermano capaz No, solo hermano que es narcotraficante Y es muy probable Y eso que no es en Argentina es y, no, y tiene una pena de hasta 6 años puede tener oh, bueno, no. algo que Pida disculpas públicas por ese bostezo desubicado y tiene más 21 días tras la reja. Y por estornudar, y por estornudar ¿lo y ¿también? Y perpetua. Ah. <risa> Porque pues hay probables este bacterias en ahora, ahora, vamos a hablar de estornudo, ¿eh? Ajá. Ahora vamos a hablar. Ah, sigan ¿sí? que les voy a contar algo. Anda. Sí, sí, bueno, eh, sí, Bueno, les cuento. Por aquí tengo una noticia, no sé si mucha gente sabe, pero el presidente de Brasil, Lula da Silva, estuvo preso allá por 1980. Ajá Estuvo preso un mes, ¿habían ustedes? Y él, no sabía, pero imagino él que era tampor, imitante social, supongo que... Sí, por ese lado, ¿no? Mm. Bueno, ha salido un artículo firmado por César Benjamín, que es uno de los fundadores justamente del partido de los trabajadores al cual pertenece Lula. Quien en ese artículo dice que Lula le confesó hace algunos años, en, en 1994... Guarda, me vas a decir, ¿eh? Como intentó violar a un preso ¡Eh! durante 30 días, los 30 días que estuvo detenido, intentó abusar de otro preso en ese lapso. ¿Lula? Lula, sí. Qué bárbaro, sí? está de moda, Pelé, según Maradona... Qué bárbaro, <risa> lo más increíble es que este hombre, Benjamín, dice... Qué suerte que tuve, porque pensé... Todo el tiempo que él me narraba el relato Pensé que me podría pasar a mí también Ah, bueno Se, ve que, no, se ve que le veía alguna intención, ¿no? porque si Y le... ahora sale a la luz el tema Chan. Debe estar tratando de promocionarse Y sino... ponemos un manto hoy. de piedad <ríe> Increíble, ahí. pero bueno, pero real ¿Qué eh, el Bueno, ¿algo más tienen por ahí? Bueno, eh, resulta que... Si a alguien este, le gusta el teatro, gusta. puede, eh, con precios muy accesibles hasta el domingo y con precios este muy muy económicos, eh, presenciar interesantes obras del circuito independiente. Acá, por ejemplo, nombran a Papanatas, Epa. este que a las 4 de la tarde está bueno horario. Nosotros no ¿eh? podemos en esa hora. Buen horario para la, no nosotros, para no las a las 4 de la tarde para no un sé. domingo eh, ir al teatro. Bueno, toda la zona así de, de, de Almagro, ¿no? Es la, por excelencia, la zona de, del Teatro Independiente... ...de la zona de Circuito Independiente. Hay mucha oferta. Y está bueno, me, me interesa. Me interesa, yo compro. Compro. Eh, hay, hay mucha, mucha propuesta. Es cuestión de, de informarse. Eh, son muchas, así que ahora no las vamos a mencionar acá. Bueno, y les decía que les decía hablar sobre el estornudo como sí, sí. a que hay una, una página de internet que calcula la escala richter de los estornudos ah. sí sí sí no solo se envíen los, los terremotos sino también los estornudos y hay distintos ejemplos de por ejemplo yo no, no entiendo todavía de cómo estornuda un conductor de televisión que estornudo sería algo así como no, a mí me sí. acá, ¿eh? una cosa rarísima allí entregar ¿no? podría en el blog terama7mrdia.blogspot.com voy si a poner la página para que vean si la escala de distintos tipos de estornudos. Si la escala de Richter es de 0 a 10, yo en el 9.50 <risa> debo estar porque los míos son poderosos. Pues <risa> bueno, bueno, siguiendo por el lado de la política, podríamos decir, sí, ¿por qué no? Del lado de la política son estas noticias locas y raras. Alessandra Mussolini, la nieta del famoso dictador Benito Mussolini, denunció que eh, a un sitio de internet Se están vendiendo restos del cerebro de su abuelo Ahora. Aparentemente una subasta eh, La estaría realizando un conocido portal de subasta Más precisamente eBay ¿Ya hay compradores? Bueno, según Alessandra El material puesto a la venta eh, Pertenece al que conserva Debería conservar el policlínico de Milán De la autopsia realizada el día siguiente De la exposición pública del cadáver Justamente de Mussolini Así que bueno, va, va a ser una Creo que hizo una denuncia al respecto parece que no cuidaron bien ¿no? esos restos que válvulo bueno ya que hablás mal. de Ebay tantas cosas se venden por Ebay Ebay les comentamos es es como el mercado libre que conocemos acá la página de mercado libre pero oh. Estados Unidos y más grande y acá o, otra cosa que se vende por Ebay es una abuela oh, ¿cómo? una abuela se vende por Ebay ah. una, una niña estadounidense es la, una abuela de esas que malcrian ¿no? y ella, la la nieta la definió como vieja rara y que se queja de todo. Ah, entonces, pero aquí bueno es una muy comprar? buena abuela y querible. Ah, ah, así que bueno, obvio, que y así casi, hubo ca casi 200 ofertas hasta que la página se dio cuenta y dijo, esto es venta de personas y dieron de baja el aviso. Pero así ah, que ah, increíble, no, todo se aparte, vende, aparte todo. así eh? medio difícil iba a ser, eh, que conseguir Pero abuelo. igual querible. Dijo. Querible, sí, primero la mató y después, pero digo? Depende cuánto cuánto ofrecen ellos. Eh. Ah, uh, te vendo, eh. Si me estás <risas> escuchando, si ofrecen buena hijita. Oh no. Ay, no, santa. Sí, bueno. Bueno. bueno. Nada más porque en este mundo nada es para siempre. Perdimos esta No sabemos de qué lado vamos a quedar parados Se agotó lo natural Mentimos una vez más No cantamos la verdad En nuestra vida real Siempre fuimos decadentes Tuvimos la libertad Apretada entre los dientes ¿Qué encantó mamá? Con los párpados pegados Por un sueño postergado Nos cansamos de luchar Demasiada camiseta Y cada vez menos gambeta La sonrisa cuesta más ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando Mucho traje, faquina Pero solo cocaína Y con el precio que tiene Este lugar me conviene Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, abriendo por nosotros dos tarados que les pagamos. Antes pelo a gente, antes lucha a rascirco, antes paz, ahora una sempa. Fastijas la última esperanza negra Puedes pedirle pastillas a tu suegra No me digas la verdad No me mientas Ya me di cuenta que no eres he... Séptimo día Continuamos en este séptimo día Y ahora vamos a darle un poquito de deportes Exactamente Luis Y bueno, como siempre vamos a abrir esta primera etapa del deporte Con el fútbol, con la fecha 16 de Este torneo apertura Hoy si sí hablamos que... de fútbol, eh sí, sí, ¿no? el Termino pasado no, pero hoy si sí, Esta vez estás contento, <risa> bueno Eh, lo que pasó el día viernes, Central 1 Atlético Tucumán 1, lindo puntito para los tucumanos que cada punto vale oro eh. para Sí, ellos, más de tanto, visitantes Y más que ahora nos enteramos que han querido perjudicarlo Ahora, ¿eh? ahora, vamos, ahora a vamos a hablar, hablar de ellos. eso sí, sí. Bueno, Independiente 2, Huracán 0, claro, eh, contanos Luis vos que pudiste presenciar el partido eh, El partido medio aburrido, pero bien, ganamos gol de Galeano de cabeza y golazo de Gandín para el que no lo vio Arrancó de mitad de cancha, se pasó a tres, definió... Eh, Bárbaro. Y bueno, y una, un detalle del partido. El árbitro Pitana detuvo dos veces el encuentro, ya que la hinchada Independiente hizo cantos... Xenófobos, dicen Contra... ¿Dicen? Contra Boca Solamente... Un del fútbol Bueno, vos lo habrás escuchado bien, me, me imagino Sí, sí, estaba, sí escuché que cantaban Y... Y, y bueno, supe, paró desde el partido Hasta que la hinchada cambió de tema Y después continuó Una una perlita de, del viernes Está bien, bueno, me parece bien, ¿no? Se, en mí? Europa se hace bastante esto mm. eh, Bueno Como diría el Coco Basile, no comen No comment, no comment. <risa> Bueno, lo que pasó ayer, eh, hubo dos partidos y curiosamente los dos se definieron más o menos de la misma manera, con goles en los minutos de descuento Chacarita le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz, eh, con un gol de Diego Morales en el cuarto minuto de descuento, puso el 2 a 1 para el equipo de Gamboa eh, Estaba necesitando un, este triunfo, sí. porque chaca también es uno de los que está, está ahí muy complicadito Creo que es el que más está complicado con eso Totalmente Y bueno Y River El burrito Ortega Es así Cuando parece que está muerto Reflota con un gol lagónico Esta vez la empujó en la línea Pero no importa de eh, Todo el mundo ahora Está hablando de Ortega Es así Si bueno, ese gol Si la hubiera empujado en la línea Cualquier otro jugador No, no le había el gol eh, La tocó como Como fue la jugada Sí, sí eh, Viene un centro Ahí de rastrón Sobre la hora Y la empujó en la línea la <risa> Bien, bien, bien por, sí, sí, bien por el burrito Así que bueno, uno a uno terminó River Estudiantes Y para el día de hoy tenemos San Lorenzo Boca desde las 17 Tigre Vélez desde las 19 y 10 Banfield Racing desde las 21 que puede quedar como un Seguir como único puntero si gana Y eh, o sea, acercarse e invicto, además al campeonato E invicto, e invicto. Eh, Yo creo que sí eh, Ojalá que, bueno Tenemos que rogar que gane Racing entonces no, no no, no, no. No? <risa> no, no, Que se no, no corte no puede, solo va no no no. que termina aburrido el o sea campeonato. nos conviene a nosotros hinchas independientes si sale campeón Banfield. Nos conviene eso? porque Ñull Sería el último entrada a la copa y hoy estaríamos a 4 puntos. Si, ah, sale, buen ca detalle, entonces, si, si claro. sale campeón Ñull, Banfield está como a 10 puntos y se complicaría, ¿eh? Así que si tengo que elegir entre lo que están peleando o sale campeón Banfield. Buena data estás tirando entonces. Bueno, finalmente para el día lunes Arsenal recibe al Lanús desde las 17. A Colón news desde la 19.10 Colón que todavía tiene alguna esperanza por ahí ¿eh? Gimnasia Argentino Junior desde las 21.15 Cierran la fecha 16 Así y, que y, bueno. y tengo una pregunta vos, vos que me hablabas algo de Tucumán Que perjudicaron, ¿qué pasó? Sí, bueno, lo que pasó, todo viene a colación de que, bueno, el ex-árbitro Aníbal hey Ha sido echado de la AFA Ah, actual eh? comentarista en un programa deportivo ¿Lo Sí, exactamente, eh. esa es la función Y en la AFA estaba cumpliendo una función de relaciones públicas Un ah, puesto bien. inventado, digamos porque Relaciones públicas de los árbitros Sí, relaciones Ajá. públicas de los árbitros en AFA Y bueno, se ve que relaciones públicas era ¿Ah, sí? Trasladarle algunas inquietudes eh, A los árbitros que están dirigiendo ah, bueno, actualmente Ah, relaciones públicas, ¿qué tiene de manera? Claro, pero decirle, <risa> che, tratando de que ganes a Lorenzo acá Epa Los tucumanos, que eh. no... Que eso fue la primera fecha de campeonato o sea, La primera, más la exactamente, primera. sí Pero si yo no no recuerdo mal El árbitro finalmente perjudicó a Atlético Tucumán en ese partido La verdad que sí, él dice que no no se hizo cargo de todo lo que le dijo Hey O sea Pero si uno qué. ve el partido, a mí ese partido yo lo vi y a, todavía me acuerdo A ver si entiendo el, el, ¿Quién era el árbitro? Eh, Faraoni, Cristian Faraoni. Faraoni Sí, sí Perjudicó a Atlético Tucumán de tiraron con todo, le suspendieron un par de fechas Sí, sí Bueno, y ahora sale a decir que en realidad Intentaron hacer que perjudique Claro, se lo sugirieron que... nada más Pero lo hizo, Pero lo hizo. Bueno, No sé, se asustado No sé cómo habrá sido esa sugerencia Sé que hay escuchas telefónicas Ah y bueno, sería bueno pasar a la luz ¿no? a, ver cómo fue a pesar de que desde la AFA eh, La versión oficial es que lo han desvinculado a Hey Solamente por una reestructuración interna Qué casualidad, ¿no? Pero se ve que estaban hasta las manos con esa grabación Y no les quedó otra y, y si no, no te sacado. echan, mirá que no no techa te sino ¿eh? pero digo yo yo pienso que esto debe haber venido de más arriba o sea no creo que hey haya de él de votos propio haya salido a decirle a faraón y mira esto pero... salvo que él sea muy hincha de San Lorenzo pero no cree tampoco no, que yo, yo, sé, a así. yo sé que el jefe de prensa de la afa que todos sabemos quién es chiqui exactamente ese eh, muy hincha de San Lorenzo Esté eh, tirando el comentario es un, es bueno, para, para tenerlo en cuenta Lo digo para para que la gente lo sepa Porque no sé si muchos lo saben Y te otra pregunta, van sí, a decime. ser once y media ¿Pasa algo hoy, esta hora? Sí, bueno, ya debe estar por empezar eh, Juan Martín del Potro jugando la final del Master Nada menos Contra Nicolai Davidenco, un finalista sorpresa Realmente, le ganó por primera vez A Federer en 13 partidos eh, 13 partidos Bien. Y siempre había ganado Federer Finalmente se le dio al Ruso tengo un comentario aparte Dije hace un rato que vendería mi abuela me mandó un mensaje recién que tranquila Abu, no te voy a era un chiste ¿no? era. vale vale la aclaración en serio. Sí, sí, sí, me dice. ¿En serio, me dice, esta abuela, esta, ¿eh? esta abuela, no se vende, traidor, ah. uh, se ve que te lo muy convincente. Y así. sí, me que me conoce. Ah. Le dio miedo, ah. No, es... no, chiste, no, no, claro. no te voy a vender a Debe ser una capa. Todavía estoy no tan necesitado, pero. la verdad, pero... Decí la verdad. Sí, sí, En ¿sabes? todo caso, si sí, cuando estés muy necesitado lo empezaría a pensar. Sí, igual sí, mi, mi, mi abuela, mi madre, todo sea por dinero. Eh. Bueno, hay otra, yo puedo vender a las dos abuelas. Eso, todo sea por plata por en un combo un 2 en por uno claro. con un pequeño descuento ya ya lo vamos a ver sí, bueno. <risa> bueno estábamos hablando de, del potro no es cierto me parece sí. tiene abuela del también abuelo? Abuelo. la vende no, potro ah. no el potro no, está con una abuela también no, por hay, ahí, que hay, yo abuelo. sabía que ibas <risa> a decir yo sabía <risa> una, una abuela que, lo <risa> <Yo sabía risa> que, que ibas picando, a decir algo <risa> respecto de eso. una abuela que ibas a a Estados Unidos Exactamente ah, <risa> A Londres A Londres no, A Londres no, no, Es una abuela postiza sí, sí, Amiga sí, sí, ¿Qué necesidad que tiene? Que no, que puede tener, que... no, no, no sabemos no. Pero bueno Así que Deje, no, no, yo no creo Dejemoslo no, no en paz ofender, No Pero ¿Cómo es el Potro? ¿Qué necesidad no, si tiene? Pero, bueno, no pero Susana es Susana Basta, bueno. basta, se basta, Susana. basta. Bueno. No se metan con la SU, Hablamos de favor. tenis Bueno, del Potro ayer ganó un gran partido En las semifinales Contra el sueco Soderling Que fue la revelación de este máster Ganando todos sus partidos Robin Mejor dicho que ganó Robin Soderling Sí eh solamente que salió primero en su grupo. Ahí el chiste de Batman, pero muy malo, ¿no? Es decir, 6. Sí, sí. Dale, bueno. sí, sí. <risa> ganó a Robin. Batman del potro, qué sé yo, bueno. Eh, bueno lo cierto que ganó 7-6 en el tercero, un partido muy duro. Esperemos que eh, no le pase factura al físico, ¿no es cierto? Eh, de Juan Martín. Porque eh, Bueno, esperemos. Obviamente bueno, tiene menos descarga. Vamos siguiendo informado en que... el programa a ver como va el partido. Exactamente. Así que bueno, vamos con un temita y seguimos. Eh, vamos, eh sí, dale. El séptimo día Sabe de buenos negocios para financiarse en el ocio Es traje para trabajar y bueno para colear Yo que se siente la dona, es sueña con la corona Es que tiene la piel, el tanto que del rey y lleva un ron que la Desengaños, no le interesa hacer daño, es un poeta barrial, sentimental pa' narrar, anda entre turbios sabores y prueba amargos sabores, es que tiene la piel tatuada a su propia dedo.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 Muy bien, nuevo bloque en el séptimo día, le recordamos a la gente que estamos saliendo por el 106.9 del dial de FM en FM Oeste y bueno, tenemos eh, al aire por teléfono a una de nuestras compañeras eh sí, Alicia quería decir algo. Sí, le claro, uno acá, ¿no? Con la lluvia, la humedad y, y la ella ahí también. calentita en la cama, claro. Pero escuchando el mejor programa de todo el domingo. ¡Ay! ¡Hola Carmen! Hola, pero no estoy en la casa ¿Qué estás nada. haciendo, Carmen? Estoy acá al pie del cañón, <risa> al ladito del teléfono, aunque es inalámbrico, pero se escucha mejor cerca de la base, claro. así que estoy acá levantada. En ese living tan feo que tenés, que ves ahí todo feo, ¿no? En, sí, en sobre todo eso. <risa> no, tenés pero un bueno, balcón hermoso, lleno de plantas. Que esta lluvia su, me imagino que le debe hacer muy bien Muy bien, por eso están tan, tan hermosas ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien Esta mañana eh, cuando ya me llamaron estaba por salir y no sabía cómo No Porque realmente era las nueve de la mañana la peor lluvia No te podíamos no matar a a No, <risa> la verdad que no no me cabe acá en el departamento <risa> Tendría que tener un subsuelo bueno, bueno, falta de voluntad lo tuyo Claro Bueno, pero acá estamos igual eh, Tratando de hacer una reflexión Como todos los domingos De las relaciones humanas Esta semana eh, se celebró el Día Internacional Contra la Violencia de Género Entonces me dio ganas de ponerme... ...a investigar, porque generalmente estamos más acostumbrados a escuchar violencia contra la mujer, los hijos, los ancianos. Esos están incluidos. Pero la violencia de género es abarcativa. la hacemos todos con un determinado sexo y eso nos hace varón o mujer. Pero el género es lo que somos para la sociedad las relaciones entre los varones y mujeres. Y se determina por el tiempo histórico en que nacemos y por el tipo de sociedad en que también vamos a vivir. Recién en 1995 se hizo el Congreso de la Mujer en Pekín que trató este tema porque es abarcativo en lo social, lo político, laboral. En la Argentina, recién en el 2004, se dictó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y en el 2005 eh, aparecen los juzgados contra ese tipo de violencia. El diccionario define sexo como la conformación de macho, hembra y también en los vegetales. Pero luego, eh, el género nos da... ¿Cómo la sociedad nos va a tomar como hombre y mujer? ¿Cuáles van a ser las características de funcionamiento? Entonces, el género no es algo rígido, es algo dinámico, se puede modificar. Por eso los hombres en esta sociedad, en la mayoría, tienen un gran dilema. El ser hombres y al mismo tiempo ser justo con las mujeres y las mujeres cómo hacer las cosas que los varones hacen y reafirmarse como tales. Eh, déjame un segundo, Carmen. Acá sí. Gisela está haciendo gesto de como diciendo los hombres nunca son justos. ¿Qué pasa, Gisela? Bueno, pero eso depende también las actitudes de las mujeres. Ajá. Igual, igual. Sí. Su suelen suelen ser este bastante injusto no porque no ven bien la la la realidad de lo que no nada sí el peguero de hombre Depende Depende de este evento que... no. y menos al aire bueno se, te dejamos al mes de claro yo creo que eh, de acuerdo a lo que más o menos todos vivimos durante muchos años el hombre ha tenido el poder entonces bueno las leyes la mayoría de las costumbres Está, fueron dictadas por los hombres. La mujer hasta hace un tiempo estaba eh, en el hogar y generalmente los femeninos, como el trabajo de la casa, ha sido subvalorado. Lo importante es que la mujer pueda pasar a los ámbitos también del hombre con igualdad de derechos y posiciones. Entonces... Eh, las relaciones de género son el comportamiento de los de los poderes que sean lo más equitativos posibles. Para la llegar a la igualdad entre los géneros es necesario terminar con la separación de espacios masculinos y femeninos y que se relacionen más entre ellos. Eh, Existen en la historia por ejemplo la de españa en la época de francos, la, la relación de las familia con las mujeres. existía el pater familia donde si la mujer era infiel podía ser eh, echada al destierro y hasta ir a la cárcel. En cambio no hacía el hombre que incial. hombres las, los hombres tenían la decisión absoluta. la mujer y los hijos dependían totalmente del cabeza de familia. El hombre daba los permisos para todo. Mi madre, que ha viajado eh, varias veces de España a la Argentina, en algún momento, cuando todavía estaba el fra franquismo, me contaba, y yo horrorizaba aquí en Buenos Aires, de que mi papá le había tenido que firmar para que pudiera viajar. O sea que no se permitían eh, las decisiones unilaterales. Sí. ¿Tiene algo que comentar? Y yo creo que todas, costum, todas este, la, las costumbres no se pueden eh, cambiar de un día para el otro pero eh, creo que en, de, de tanta este, tantos años donde el poder lo tenía absolutamente el hombre no pasaron tantas décadas ni tantos años para, para estos cambios, ¿no? Eh, creo que bastante rápido eh, se están generando cambios importantes donde ya casi nadie cuestiona que, que, ...que debería haber igualdad de, de oportunidades y, y de derechos... Y ...yo ¿no? creo que más allá de alguna chicana y chistes que se pueden hacer... ...creo que hay una igualdad importante... Ah, ...casi... ...yo casi. creo que le falta un poquito, por ejemplo pero veo que... ...no es tan desigual... ...todavía tampoco. se dice, vos trabajás, no, soy ama de casa... Sí, ...todavía se. se dice eso... ...no, pero mismo hablando de o sea de gente que trabaja eh, a lo mejor en una empresa... Hacen un mismo trabajo, hombre y mujer, y el sueldo del hombre suele ser mejor. Tiene siempre. que tener mucha seg seguridad en sí misma y su autoestima muy alta una mujer para eh, lograr hacer valer su trabajo como como a la par de, del hombre, y ser reconocida eh, como se lo, ya naturalmente se puede reconocer el trabajo del hombre, aunque ellos también se quejan que muchas veces... Eh, Eh, a lo mejor se esfuerzan en su trabajo mucho y no son reconocidas pero es una cuestión más mercantilista donde generalmente el patrón es negocio no reconocer el esfuerzo de sus empleados ¿no? pero en igualdad de en igualdad de trabajo generalmente eh, el hombre es más reconocido que la mujer en general todavía Bueno vamos a seguir pensando un poquito el maltrato físico suele estar generalmente combinado con el maltrato emocional. Eh, y las falsas admitidas eh, por los hombres porque en general también este, hay mujeres violentas pero eh, son tan pocas que siempre se está mirado desde el lado de la mujer eh, los hombres que deciden tratarse presentan desajustes emocionales una educación machista malos tratos en la infancia falta de habilidades sociales celos, frustración, amargura, desesperación, desilusión económica, falta de proyectos y sobre todo patrones aprendidos en su hogar de la infancia como normales. Estos factores junto con el deterioro de la pareja, solo se pueden superar con ayuda psicológica. Vamos a pensar un poco, de acuerdo a lo que hemos investigado, sobre qué es lo que se está haciendo para eh, eliminar o, o mejorar la violencia de género. Sobre todo ya hay países que están logrando la igualdad en los cargos públicos, que haya diputados, eh, senadores en un 50%, en eh, las empresas que también los cargos jerárquicos ...sean también lo más equitativos posibles... ...bueno, hay presidentas de la nación también... ...claro, por suerte... ...bueno, ahí vemos un gran avance... ...hay convenciones y campañas internacionales... ...políticas de prevención e igualdad... ...organizaciones y ONG... ...orientadas a la defensa de los más débiles... ...y también... Eh, ...los estados... ...ya tienen grupos de tratamiento y ayuda para los hombres... ...lograr la igualdad de los sueldos... ...como dijo Pablo... También es muy importante. A igual trabajo, igual sueldo. Yo creo que otra de las medidas para la prevención es la, la necesidad de unir a los hombres con los jóvenes para que haya un aprendizaje y un cambio social, para que el mundo sea menos violento. Y encontré por buscando una frase que dice... La violencia es una enfermedad, nosotros somos partes del remedio. ¿Qué tal? Muy bueno, Carmencita, muy muy interesante todo lo que nos dijiste. Eh, bueno, ¿qué te parece si vamos a un tema musical y después seguimos, te parece? No, bueno, ya está. Listo, ¿Eh? chicos, gracias por este... Haber escuchado y haberme llamado Y de que yo esté en casa Y te esperamos el domingo que viene Bueno, bárbaro Un beso, Carmen okay. Un beso. Recordarás la primera vez Que con su traje Nos juntó la vida Llamaste al timbre Para vender Libros sobre razas desconocidas ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos Jugando abrazados Sobre el parque Al juego del amor Luego te marchaste Sin dejar ni un papel Con tu nombre y tu dirección Alguien te esperaba donde siempre a las tres Y eran ya más de las dos Volví a encontrarte meses después A casualidad me cruzó contigo En el vestíbulo de un hotel ¿Qué demonios sabes haciendo en vivo. Salvas mis como te llamo te pregunto Después amanece yo Ya fue como el tabique de aquel hotel que no separaba calló Tú el cuarto 143 yo el 142 los pasaron sin que lanzar, el, pues el juguetón sus hilos moviera. Casi me había olvidado ya, de tus pies subiendo por mi escalera. Pero antes de ayer, en un cine de barrio una voz me llamó desde la ambicud. Una rara historia otra vez se repitió Unos cuantos años después En taquilla te habían dado la fila dos Y a mí me dieron la tres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 Y bueno, vamos a proponerle a la gente que llame ¿no? y opine acerca de lo que nos acaba de decir eh, Carmen Muy interesante el bloque anterior acerca de la igualdad de género ¿Qué piensan las mujeres sobre ¿Y todo? ¿Y dónde ¿no? nos pueden escribir o, o para, para para comentarnos su opinión? Bueno, pueden llamarnos en primer lugar al 4659-0043 Mandarnos mensaje de texto al 156-105-1151 O mandar mails a el elseptimodia.fmoeste.com.ar Por supuesto también pueden visitar nuestro blog programa septimodía.blogspot.com y de paso me gustaría, me gustaría que nos cuente, que estén escuchando cómo está el clima en sus barrios porque les cuento que acá está diluviándose cae el cielo en la dedo ¿eh? impresionante eh... lo que llueve impresionante lo que llueve bueno, vamos con un poquito de política dale, dale, hay bastante que, ¿no? o sea, un tema excluyente es la jura de los senadores que asumen ahora el, el 10 de diciembre ya asumieron eh, los nuevos senadores en un Senado que va a quedar bastante dividido, ¿no? Donde va a haber 32 butacas, 32 bancas para la gente del Frente para la Victoria y el resto todo para opositores, ¿no? Eh, 22 para la UCR y Aliados, 13 para el Interbloque Federal, que es el, P el PJ disidente y, y partidos provinciales y dos para los provinistas independientes, así que... Se viene un Senado movidito, ¿no? Y, y escuché por ahí que desde la oposición Justamente están tratando de limar Las asperezas lo máximo posible Porque justamente Solá, que... bueno, Solá bueno, se ha puesto de acuerdo Solá ha sido elegido para diputados En realidad, eh, sí, como sí. el jefe Del De los opositores sí, sí. Y bueno Y se habla ahora con esto del nuevo Senado Opositor de la, la vetocracia No sé si han escuchado eso ¿qué es? eh, La democracia del veto Ajá ah. Vieron que ha dicho es el diputado Pichetto y el y Aníbal Fernández Que cualquier ley que sea aprobada por el Congreso Sino el consenso del de oficialismo va a ser vetada ah, ah. por el Poder Ejecutivo va a estar complicado Hay dos tema, temas concepto. ahí, hay dos temas Un tema que es totalmente constitucional Un tema que, que, es, total, que es constitucional Así que de ese lado no se podría decir nada El tema es está bien o está mal a mí me parece que está mal. O sea, me parece que hay que respetar lo que opina la mayoría, si no para qué está la oposición. Y... Digamos que si la oposición eh, es mayoría y opina de una manera, entonces eh ¿de qué sirve que sea oposición, no es cierto? Si el oficialismo dice no por un veto, por más que la oposición, la gran mayoría mm, eh, va a estar complicada. Estén en, en contra por el veto, entonces no. Si el Bueno, frey hicimos ahí posturas, ¿no? Están los oficialistas que dice, bueno, ningún gobierno tiene que aceptar leyes de la cual no está de acuerdo. Mm. Y también está lo que dicen, bueno, pero el Congreso también bueno. fue votado por la gente, hay una disputa interesante ahí, ¿no? A mí me parece que esta segunda opción eh, el Congreso eh, fue votado por la gente y bueno, bueno hay que respetarlo. Si no cambiamos tipo de gobierno porque... Y pero si me pongo, si me pusiera diez minutos en, en oficialista te podría decir, y bueno, pero el Poder Ejecutivo también fue elegido por la gente Sí, también pero ¿Sí? bueno, volviendo al tema del Congreso también podemos hablar de Las candidaturas testimoniales Y todos los que fueron votados y ya se fueron ¿No es cierto? O sea, como que Es todo muy relativo en este país eh, Hablando de, de política Bueno, otro tema Importante es La ley penal para menores Que quieren aprobar Que es una muy importante Que abarcaría A niños bueno, niños Entre 14 y 18 años Que cometan crímenes Donde habría, habría Diferentes diferentes tipos de castigos, depende del acto, pero donde como último recurso podrían a, podrían llegar a quedar detenidos. Eh, vamos a ver qué pasa, hay mucha posición con el tema, ¿eh? hay mucha oposición, dicen no criminalizar a los neños, eh, hablar de, bueno, lo que hablaba hoy Galicia, de políticas a largo plazo, políticas a largo plazo para... Para evitar que estos chicos salgan a robar y matar Y ahí donde a mí me entra Sí, obviamente están tan fuera del sistema Pero, Pero a mí, a mí de, todo, donde ¿no? me entra, me entra una, una doble cuestión Por un lado decir, sí, es cierto Hay que a largo plazo hacer políticas integradoras de, de seguridad, de educación Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Sí, claro. Porque Por hay chicos que van a, uh, alguien va a matar hoy, va a matar mañana En mientras tanto, ¿qué hacemos? Eh, evidentemente este es un tema que no es para largo plazo hay algo a largo plazo con claro. el tema de la educación, digamos, de tratar de o sea, a largo plazo, para evitar que inclusivas. haya una nueva generación claro, de exacto. chicos delincuentes, pero de de aparte, ¿qué hacemos con los de ahora? Bueno, eh, bueno. Lo metemos en can y alargamos eh, y vuelven a matar y vuelven a robar. Y habría que hacer grandes cambios en la sociedad para que esa, esa esos chicos que, que estén detenidos para parar, parar su accionar y que eh puedan este limitarse y no limitarlos, ¿no? Que no sigan este eh, teniendo ese tipo de, de actos. Eh, está preparado el sistema para contenerlos para eh, porque no dejan de ser víctimas ellos, ¿no es cierto? También porque sí, algún no, adulto, sí, no. alguna, algún adulto lo formó en esas Está bien, esa pero manera. por más cómo le eso, pero yo te digo, y vos, y te matan a tu hijo, ¿y no no, no, no, pero yo no cuestiono que que tienen que pararlos. El tema es que hay que estar preparados para ese ¿cómo, cómo los paras, es decir, si, si están en un en un instituto de menores, aunque bueno, ya ese sabes otro tema que, más no, también, que no que no es la cárcel, el estado de la cárcel y del instituto de claro, menores de bueno, hoy en día. ¿Qué fue primero, huevo la gallina, el cuento, de la, bien, el cuento de la buena pipa, si no? Pero podemos dar vuelta en eso, no. Y, y yo creo que esa es la clave del problema eh, de de de la for, de de, de la solución o la posible solución inmediata a este problema. ¿Qué hacés con esos chicos? ¿Qué hacés Yo con creo, esos chicos tipo de que, que son víctimas que dar y victimarios? Yo creo que el que mata tiene que ser preso, tenga... Sí, hay que pararlo. 14, 20, hay que pararlo, pero no tenerlos ahí como... Eh, lacras sociales que, que hay, sí, hay que hay que tratar de reeducarlos de que puedan eh, ayudarlos a entender que ese no es el camino, que esa no es la manera eh, que si, si se drogan tratar de lograr... Obviamente, los... pero yo creo que eso es un trabajo, para hacer a, a largo plazo Pero sí, vos sabés, Luis, bueno. que hablando de a largo plazo creo que ese trabajo a largo plazo eh, no le conviene, en cierta manera, a los gobiernos de turno ¿Por qué? Porque se alimentan, justamente, necesitan los votos sí, sí. De, de la gente ignorante Entonces no sé hasta qué punto le conviene Que haya mucha Ay, educación es no es cierto Que haya educación para todo, que haya inclusión para todo Que haya trabajo para todos No sé hasta qué punto les conviene Quizá les conviene más dar este tipo de planes no, Trabajar, llega, este sí, tipo de subsidios Pero llega un momento en que eso se les vuelve en contra cualquier gobierno y eso, tienen, está, y eso es lo que está pasando Yo es lo que veo en este gobierno sí, particularmente Bueno, ¿no eh, yo creo que el asistencialismo Eh, no, no, no usar bien los recursos Porque no se están usando bien los recursos Evidentemente, la, mucha plata se queda en el camino Si estuvieran usado bien los recursos Ya no habría tantos chicos en esa situación La cantidad de personas formadas Por, por nuestras universidades Pagadas por los impuestos de todos Que hay mucha gente formada Para ayudar a que esa franja ¿no? De chicos que, que están Ahí, dando vueltas, sin saber qué hacer de sus vidas, estarían más contenidos. Bueno, que hay no tema en las universidades, ¿eh? ¿eh? Hay algo que yo noto, y tiene, viene a colación del tema. Yo estudio en la Universidad de, de Loma de Zamora, que está ubicada en una zona donde uh -huh. tenés villas alrededor, por doguier por Juan 23, por, por Camino de Cintura. Uh -huh. Y ahora yo, si vos entras a la facultad y decís, ¿cuánta gente de la villa realmente está en la facultad? Uh -huh. Nadie no o muy poco. Entonces la inclusión no existe. Y es una universidad uh -huh. pública. Y es una universidad pública, ¿me entendés? Que está en una zona donde vos decir bueno, la, cuando yo ve... Uno se me pregunta, ¿por qué está en esta zona, esta facultad? La respuesta que me dan es para incluir a los barrios cadenciados de alrededor. Pero en la práctica, la realidad es que no llegan a la universidad esos chicos. Así que, bueno, es un tema... Y lamentablemente. Es un tema, ¿no? y, bueno, y, y esos chicos son los que me pagan a mí o a quien sea la universidad. Porque se paga con impuestos El que va... Cualquiera o sea, que consume... Compra está un cartón, por decir una cosa Un cartón de vino a dos pesos me Hay un 21% de IVA donde me está pagando la universidad a mí Y esos chicos no llegan tampoco Entonces, bueno. habría ahí, es un tema más profundo ¿no? Exactamente, bueno, más más adelante Por ahí vamos, vamos a seguir hablando bueno. Porque es un tema que da para si mucho, que, ¿no es cierto? Si quieren opinar, les le recordamos la vía de comunicación Nos pueden llamar al 4659-0043 También nos pueden mandar un mensaje de texto al... 1561051151 o escribirnos a elseptimodía@fmeste.com.ar. ¿Les acotará algo ahorita la música? Sí, quería decirles que eh, luego de la tanda de la radio van a venir nuevamente los estudiantes de comunicación de eh, el señor Fernando Pellegrini. Así que vamos a la tanda cuando quiera. Vamos a la tanda, dale. Desde la ciudad de Haedo Transmite Oeste 106.9 Oeste Los grupos a plena voz y a la oreja verde Te llevan historias, cuentos, comentarios Y novedades del ámbito literario Había una vez Un hombre que narró una historia Nadie sabe quién fue ni a quien se la contó Eso sí Fue hace muchísimo tiempo Y todavía se sigue contando Porque siempre hay alguien Que quiere narrar Y siempre hay alguien Que quiere escuchar Y si querés sorprender Llama y dedica un cuento Quien en ella entra Dicen que nunca más sale Cuando se une necesidad y tango Soledad y tango Líbido y tango Él ya está en el acecho Martes 20 horas A plena voz A plena voz A la sombra del naranjo No somos una autoayuda No somos originales No somos alternativa y no somos inéditas. Y no somos inéditas. en compañía compartida, y estando a través del diálogo un espacio de libertad. A la sombra del naranjo. ¿Saben por qué? Porque nosotras somos con ustedes, no somos solas me gustó, me gustó ¿Eh? los esperamos los martes de 21 a 22 por FM Oeste 106.9 MHz a la sombra del naranjo siento te esperamos este domingo 29 de noviembre en la plaza Atahualpa Yupanqui el primer festival de música por la vida con la participación de n de km caseta verde reggae y más en la avenida ratti castelar y tu a partir de las 18 no te lo pierdas no Escucharemos nuestra música, leyendas y poesías Recordaremos nuestras costumbres, danzas y tradiciones Mantendremos latente el recuerdo de nuestros poetas y músicos Todo esto en nuestro programa Como la rama a la flor Que va todos los miércoles a las 22 horas Y lo repetimos los jueves a las 13 horas Aquí, en Tu Radio FM Oeste 106,9. Yo, Carlos Reinoso, los espero. Presupuesto participativo 2009. En Morón, los vecinos deciden cómo gastar el dinero público. Participá y sé protagonista de la mejora en nuestros barrios. Consultá en tu UGC más cercana. 4489-7776. Municipio de Morón. Grajeas para la mente. Noticias, literatura, pensamientos y toda la información disponible que relacionada con la educación, nos permite vivir en libertad. Grajeas para la mente, con la conducción de la profesora Graciela Baño, todos los martes a partir de las 18. Gomería Estrada 54 años garantizan el buen servicio Alineación, balanceo, tren delantero, suspensión, frenos Neumáticos nuevos de todas las marcas Gomería Estrada Estrada 156 Aedo Teléfono 46 59 28 93 ¿Qué es lo que estás haciendo? Sintenezando la acento 6 Ah, FM Oeste. Sí, me dijeron que empiezo un nuevo programa. Buena música, noticias, deportes, entrevistas, concursos, en fin, gente común haciendo radio. O no tan común. El cambio precede a la evolución. Fuera de acá, una expresión cotidiana. Todos los viernes, de 20 a 22 horas, por FM Oeste. 106.9 MHz. Desde la ciudad de Airo, transmite E. 106.9 106.9 106.9 Continuamos en la radio FM Oeste 106.9 del DIAL. Mi nombre es Emilio Fernández y estoy con mi compañero Walter Firmara que lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, los dos somos estudiantes de segundo año de la carrera de Comunicación Social del Instituto 77 y estamos encantados de poder compartir un tiempo con ustedes y queríamos agradecerle al programa séptimo día por habernos dado este, este, este espacio Muchas para gracias. poder cedenos por cedernos y realizar este microprograma que es parte de un trabajo final de práctico de, de la cátedra del profesor Fernando Pellegrini y de taller de, de taller de radio en este microprograma les vamos a hablar de lo que de lo ocurrido el 30 de octubre de 1938 en norteamérica. Eh, la radio se encontraba en una década dorada y ofrecía diferentes espectáculos que divertían a la gente y le servía para evadirse y distraerse. Eh, en esos momentos, la gente, eh, vamos a, a recapitular, hasta el 1950 no se había inventado la, la televisión y estaban en periodo de entreguerra con, con, la, con el nazismo en Alemania tomando fuerza. Entonces la gente se, se evadía un poco y se divertía escuchando los radioteatros, que además era todo un acontecimiento, porque el radioteatro era, era algo nuevo. Eh, y los radioteatros eran realizados por producciones, por actores profesionales, que en su montaje utilizaban, utilizaban efectos de sonidos. Pero Orson Welles y el Teatro Mercury, bajo el sello de la CBS, estaba por transgredir las técnicas usadas para los radioteatros, y así fue que el 30 de octubre de 1938 se transmitió una adaptación clásica de la obra-finción de La Guerra de los Mundos. Eh, este es un fragmento que vamos a escuchar eh, de cómo empezaba el, la transmisión. <risa> Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and Star of the East Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Lo que escuchábamos era Orson Welles dando una introducción y hablando de cómo unos extraterrestres nos estaban mirando valiciosamente mientras nosotros no nos dábamos cuenta y estaban preparando un, un ataque. Lo curioso de esta transmisión fue que para la producción de la obra se usaron técnicas propias de la noticia y del género informativo que simulaban móviles en vivo desde el lugar de los hechos transmitiendo informes, entrevistas a científicos que confirmaban los extraños sucesos y efectos de sonido todo fue usado para que la obra tratada se parezca a una noticia. La historia narraba, como en New York y Nueva Jersey caían desde el cielo unos rayos como que y que después esos rayos se transformaban en naves espaciales Y, y aterraban a la gente atacándolo con gases eh, mortíferos y rayos de calor este, Venciendo a los ejércitos estadounidenses inclusive Si bien en el comienzo del programa se avisaba que se trataba de una obra de teatro adaptada Y se la había publicitado La gente que no escuchó la obra desde el comienzo pensó que se trataba de un ataque real Y entró en pánico En el minuto 40 aproximadamente se volvió a avisar que se trataba de un radioteatro 15, justo 15 minutos después de que se diera la alarma general del país que llegó a pensar que se estaba que lo estaban invadiendo esto tuvo múltiples efectos y, y walter nos va a hablar de ellos hola emilio de vuelta Hol eh, bueno los efectos causados por el, bueno el gran programa de orson wells eh, fueron bueno una gran alarma social en el cual la gente salía despavorida en los primeros lugares ya comentados new Jerseyrse nueva york en estos lugares la gente hasta salía con eh, con toallas en la cabeza mojada Pensando que podía eludir los gases de los marcianos En los cuales estaban eh, invadiendo la tierra También había mujeres que se ponían a rezar en las calles Llorando, pensando que se venía el fin del mundo Tras programa este programa de Orson Welles eh, bueno, eh, Pasaron muchas cosas en los cuales aprovecharon bastantes parejas Y luego del programa Orson Welles fue denunciado por eh, embarazos no deseados en los cuales, bueno, de eh, Orson Welles salió ganando porque los embarazos él no tuvo nada que ver. También se le intentó, bueno, eh, pedir bastante plata por eh, el tema de los daños causados que bueno, ocasionó en Nueva Jersey y en Nueva York. Como llamo llamo ya habíamos dicho, fueron los primeros lugares en los cuales se decía que habían llegado los marcianos esta palabra marcianos eh, bueno con este programa eh, ayudó mucho a, eh, a esta cultura que hoy en día podemos ver como marcianos ovnis y todo lo que se le puede ver referente a ese a ese fenómeno que hoy podemos ver que todo el mundo ve como como como extraterrestres y series de televisión y todo ese tipo de cosas ¿Pero qué pasará en estos días? ¿Podremos eh, seguir con este tipo de cosas o esta manipulación que pudo causar Orson Welles? Eh, después eh, después de este de este comentario vamos a un espacio musical que eh, estaba en estos tiempos justamente en los programas de Orson Welles eh, donde Bueno, podemos, vamos a escucharlo ahora, la comparsita. Con, con este microprograma, eh, lo que escuchábamos recién era la comparsita que fue el tema que, que un tema de los que se transmitió para escuchar recordamos que estábamos hablando sobre Olson Wells y la guerra de los mundos. Y para, para hablarnos sobre este tema tenemos a, al señor Oscar Bosetti, que es docente de las carreras de grado y posgrado de comunicación social en universidades nacionales. Se desempeñó como subsecretario de medios de comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires, es productor y conductor de diversos ciclos de radio y además es investigador de la radio argentina. Ha escrito varios, numerosos eh, libros. Buenos días, Oscar, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Saludos a ustedes y también a toda la gente que nos está escuchando. Bien, acá estamos encantados de poder hablar con usted. Eh, y estuvimos hablando sobre la guerra de los mundos y queríamos preguntarle eh, ¿qué opina usted sobre los efectos que tuvo ese, ese, ese acontecimiento de la radiofusión? Vos sabrás que cuando un hecho ocurre con la fuerza que ocurrió ese 30 de octubre de 1938, tal vez, más que contarlo, lo, lo justo hubiese sido vivirlo, porque a la distancia hay cosas que se van llenando de otro tipo de contenido. Ese programa, para que tengas una idea, fue escuchado por 6 millones de personas. Esa era la audiencia que tenía la radio que se llamaba CBS, la Columbia Broadcasting System y un millón de personas de esos seis un millón de personas sí. sería interesante que hicieran un cálculo de cuántas canchas de river llenas juntan eh, un millón de personas creyeron que la eh, tierra que la ciudad de Nueva York que los Estados Unidos en ese momento en esa noche de domingo 30 de octubre estaba siendo invadida por los marcianos lo cual fue un hecho formidable fue un hecho conmocionante ...donde la gente entró en pánico por algo que le decía a la radio. Sí, la, la verdad que fue una cantidad de gente terrible, un millón de personas... Este, ...y hasta hasta se llegó a decir que la, se dio la alarma general del país, ¿no? Eh... Eh, exactamente, eh, eh, por lo que se decía eh, desde, desde la radio se estaba en emergencia nacional... Porque se creía que el mensaje de un programa de radio tenía que ser cierto, no podía ser ficticio uh -huh. Y lo tomaron como realidad Hola Oscar Bosetti, soy Walter Fiumara eh, Si hoy se, se diera la experiencia parecida eh, a la de 1938, ¿la gente reaccionaría igual? Hoy, eh, hola Osvaldo oh, eh, eh, Hoy eh, es muy distinto el escenario que tenemos en este siglo 21. No, pensá que en 1938 Era la radio y la prensa escrita Mucho después Aparece la televisión Hoy tenemos la prensa escrita La radio, la televisión E internet, es decir Que estamos expuestos A un, a un... De, de mensajes A un conjunto de posibilidades Para chequear lo que dice Lo que dicen los medios Que hace muy difícil que la manipulación Pueda ocurrir ¿Quiere decirse que con la tecnología de hoy se sería no no se podría atrapar a la gente de la misma manera? Si este, la gente tuviera acceso a distintas fuentes para chequear lo que está recibiendo, eh, sería mucho más difícil. Si el eh, usuario de los medios solamente está eh, dependiendo de un medio, o la televisión solamente, o la uh -huh. radio solamente es muy probable que quede puesto a ese poder manipulatorio de una manera casi similar o a sea, la de 1938. O sea, si se está con un medio solo, ¿no puede ser que los medios se pongan en común, digo, con una sola noticia, para transmitir hacia la gente? Si hay un medio solo, eh, pensemos, por ejemplo, solamente la radio, y este esa radio, esa estación de radio, es la finalidad de... Eh, eh, comunicar falsedades o eh, producir un efecto como el de Orson Welles, es probable que esa situación de manipulación ocurra, se dé se dé la realidad sí eh, ¿Y la radio sigue siendo el medio más confiable eh, para, para informarse? La radio sigue siendo el medio más confiable para informarse por lo menos para un sector de la población que tiene entre 30 y más años. Lo que se está advirtiendo es, eh, y ustedes serían los que están eh, rompiendo con, con la regla, que la juventud, eh, los adolescentes, eh, están teniendo cada vez un contacto más esporádico con la radio. Pero para ese público de 30 más años, la radio tiene un alto, goza de un alto crédito de una alta confiabilidad a diferencia de lo que ocurre con la televisión que por su carácter espectacular, sensacionalista eh, no goza de tal credibilidad Sí eh, bueno Oscar le queremos agradecer el, este esta comunicación que que nos, que nos concedió y, y le agradecemos la, la información y los puntos de vista no, por favor cuando precisen algo más y yo pueda ser útil cuenten conmigo encantado gracias Oscar era Oscar Bosetti, profesor, docente de las carreras de grado de comunicación e investigador de la historia de la radio argentina. Nosotros vamos a, a, a la cortina y nos despedimos. saludo a todos. Chao, hasta luego. Eh bueno este era un microprograma programaa eh, preparado para, para trabajo final de taller de de radio eh, a cargo a cargo del profesor Fernando Pellegrini mi nombre es Fernando Emilio Fernández eh, con mi compañero acá, Walter Fiumara, un gusto Y, y, y bueno, está, estuvimos analizando un poco lo que sucedió con la guerra de los mundos Y como la tecnología nos va abriendo nuevos abanicos Donde podemos informarnos por un lado, por otro lado Donde, bueno, las, las nuevas tecnologías están generando un medio de, de información muy muy consistente eh, Somos del colegio, del instituto número 77 Eh... De la queda en la casa de Francia 3536 en Munro y tiene otra sede en Armenia 2449 este instituto cuenta con las carreras de profesorado de educación especial con cuatro especialidades visual, neurolocomotora intelectual y auditivos también se encuentra el trabajo social y comunicación social eh... Nos despedimos y le agradecemos a Séptimo Día este espacio Este espacio y bueno, muy grata experiencia que tuvimos Y la primera, gracias Desde la Ciudad de Aedo Transmite Hoy Desde la Ciudad de Aedo Transmite Oeste 106 Mueves entonces con el programa y... lo que yo este, la idea que quiero dejar instalada hoy es que eh, los mayores problemas de nuestra sociedad están relacionados con la alimentación ya sea por una escasa alimentación en los primeros años de vida cuando se ya llega a haber desnutrición, Como por un exceso de, de alimentación Cuando hay desnutrición dentro del primer año de vida eh, Hay un importante eh, porcentaje de posibilidades De que una persona cuando eh, necesite desarrollarse No pueda, no pueda pensar Porque eh, fue desnutrido Y luego como consecuencia Hay que caer en el asistencialismo Eh, hay altas posibilidades de que haya drogadicción y delincuencia entonces todo está relacionado con este tema de inseguridad eh, y por otro lado eh, cuando hay exceso de alimentación eh, de, de grasas, de carnes saturadas en grasa de, de, de, de, de, también de alimentación de mala calidad, con demasiados hidratos de carbono, combinados también como dije recién, con, con grasas Eso trae enfermedades crónicas como la, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, que traen eh, también, eh, la sociedad gasta dinero en los hospitales para atender a las personas que eh, que tienen este tipo de problemas, ¿no? Eh, entonces, siempre en la alimentación, eh, por poca y mala o por mucha y mala, hay, va a haber problemas exteriores. Que están relacionados eh, con, con, con problemas sociales eh, Hay tantas cosas que, que se desprenden de esto Que no sé si alcanzaría este bloque ¿no? para, para desarrollarlos eh, Yo les pido, hoy cuando me levanté a la mañana Y, y vi que alguien me había mandado un este, una, una amiga me mandó un video de un, de una, de un mendocino que eh, estaba dando la, una charla a, a universitarios para que eh, comprendan por qué eh, ellos que sí tienen la posibilidad de formarse y de hacer algo por esta sociedad, los instaba a, eh, a ayudar a, a que la desnutrición, eh, él está trabajando en eso, y ayudar a que no haya desnutrición para que eh, la sociedad pueda ser mejor, para que la sociedad pueda para que las personas, todas las personas de esta sociedad puedan pensar si son desnutridos no pueden hacerlo y les recomiendo por favor que suba eh, al, al blog nuestro eh del, el séptimo día, pero el séptimo día, programa7miedia.blogspot.com. Programa bueno, por favor, porque eh, va a estar subido este video ...que es realmente imperdible... ...imperdible para comprender... ...que quizás todos en un, en un pequeño grado... ...con un poquito que hagamos... ...y podemos favorecer que esto no, no no pase... ...pueda empezar a haber un principio de solución... ...a toda la gran y compleja problemática de esta sociedad... ...que está todo relacionada ...a la alimentación, con el asistencialismo con la delincuencia, con la deuda de la adicción, es todo un gran círculo vicioso que es difícil de cortar, ¿no? Bueno, eh, entré mañana, entonces entré de mañana, me comprometo que el video va a estar en el blog, así que entro. Sí, eh, este y, y que tengamos un poquito más claro la, la importancia de enfocarnos en este en estos temas eh, para para trabajar, eh, y que todos quizás podemos hacer algo, y sí, pedirle al Estado que haga su parte, pedirle al Estado que haga lo que corresponda, Eh, de las formas más este civilizadas posibles, ¿no es cierto? sin pedir locuras es, eh, ¿no es cierto? sin pedir cosas raras que, que se pedían antes porque cuando se instala un, un tema en la sociedad que a veces eh, hace que los gobiernos se tengan que ir antes de, de, de lo previsto eh, y de, sobre temas que sí son concretos y reales porque esto de, de, de la inseguridad y los grandes problemas sociales que hay están Eh, pero estaban también hace un mes, hace dos meses, y, y sin embargo no era un tema tan instalado eh, como ahora, eh, esto de, de la inseguridad, ¿no? Bueno, eh, no sé, eh, en lo que podamos aportar nosotros poquito, aunque sea muy poquito, que pueda favorecer que esta sociedad sea mejor, eh, no le pidamos todo a los gobiernos, pidámosle sí que tengan planes de Estado... Eh, sustentables en el tiempo que no hagan las cosas para sostener su poder en este momento eh, bueno las personas que podemos te, tenemos la suerte de tener un poco más de formación que podemos pensar un poquito más eh, podamos este eh, aportar lo que lo que lo poquito que sea para que esta sociedad sea un poquito mejor y reclamarle el estado de lo que corresponda ah, y ahora tenemos que ir a la música pero te, te puedo pedir para la semana que viene sí Porque les cuento a la gente que estábamos debatiendo, <risa> fuera del aire recién, el debate de asado versus ensalada. Pero mira cómo me cambiaste de tema. No, porque estamos en tu bloque. Sí, que, de la sobrenutrición. Yo elijo ensalada que tenga alguna carga de, de alguna proteína sana con bajo poder de grasa. Eh, Lo dejamos para progresarlo. Te mi ranking, primero asado, segundo asado y tercero ensalada. Así ah, que va a no. haber un lindo debate, ya somos dos contra dos. Bueno. Vamos a ver ya de, de qué lado está Carmen cuando... Cuando venga el domingo, nos para Somos jóvenes viene? chicos, este, sigan así que cuando tengan 40, 50 años un poquito de colesterol y... no como, ya, ya les va a agarrar Bueno, ojo que quizás ya no les le le va a agarrar anemia, No me no, Qué gracia tiene? tiene vivir más años sin comer asado, pues, no, o sea. bueno, coma, coma asado, pero ah. no va base su alimentación solamente eh. en el asado, caballero. No, pero bueno, cuando uno ya. come asado eh come realmente, sí, Una vez por hasta semana hasta quedar el pipón. Está digo, bien, ¿no? está bien, de vez en cuando sí Vamos, oh, con la tienen? música y la semana que viene Nos peleamos ¿Cómo no? <risa> El séptimo día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 Vamos a actualizar un poquito lo que está pasando en la final del Master con Del Potro Decimos que lamentablemente perdió 6-3 el primer set Estaba 1-0 arriba en el segundo Es 5 este, ¿no? Final? No, no, aparentemente ¿Tres? es a 3 sí, sí. Bueno, es que bueno mejor porque vuelta. debe estar bastante cansadito Así que igual está acostumbrado a dar vuelta a partir fe, hay fe Sí, yo creo que sí, le tengo fe Bueno, te, tenemos algo bueno, más sí, eh, este es un bloque todo un poco Hay un tema que me gustaría tocar El misterio de la familia Pomar tema no dónde están eso es, es increíble no porque eh, se habla en los medios todo el tiempo a toda hora pero a la vez eh, no hay avances de ningún tipo hoy escuchaba que la madre de la mujer que no me recuerdo el nombre la mujer de pomar yo dijo declaró que fernando pomar tenía un arma que se había comprado por mí en la inseguridad y, y que era un tipo un poquito violento que, que la esposa estaba reaccionando últimamente Pero que era violento ¿no? claro. Y esto y esto lleva a los investigadores A suponer eh, Un problema pasional Se está hablando como teoría De que por ahí Puede haber matado a la familia que se habla Puede haber matado a la familia y estar huyendo Porque los últimos testigos dicen que lo dieron a él nada más Eso eso no lo sabía ¿ves? De hecho se hizo un rastrillaje ayer o antes de ayer Que le fueron convencidos Que lo iban a encontrar en Pergamino, en el campo unos familiares Porque tenían datos muy certeros De que estaba él, al menos Dando vueltas por ahí Pero los últimos testimonios solo hablan de verlo a él mm. También se pone también se dice que hubo haber salido del país Tantas cosas, pero bueno sí. El tema, o sea, obviamente Al no haber eh, indicios concretos se, se está hilando muy finito O sea, el tema de que era violento verbalmente Uno piensa, qué sé yo En qué pareja no hay discusiones, ¿no es cierto? No Como que se le está buscando a ver por dónde podría ser, pero que no hay nada definitivamente concreto. Por ejemplo, también surgió una versión últimamente, el dueño de una pollería donde la familia solía hacer sus compras, que dijo que, eh, contradiciendo en cierta forma la versión de que él estaba desocupado, dice que Fernando estaba más contento últimamente porque se había comprado una máquina para hacer bolsitas de nylon y había puesto a trabajar. Bueno, También se habla de, la, una ¿también que... ¿también no? de un plazo fijo de 50.000 pesos En lo que se gastó muy poco O sea que tenían fondos, no que estaban sin nada Bueno, y les comentamos que Ramón González Que hace mucho que no sale Nuestro amigo de tela, expertos comerciales Está, está, está, está siempre, en pergamino eh. en este momento Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo sucede en la semana y, y a ver esa semana que viene Nos cuenta un poquito más de cómo sigue todo el tema bueno, Y bueno, le mandamos saludos ...a Ramón y bueno, la semana que viene vamos a estar hablando con él seguramente... ...ojalá que sea con buena noticia y que lo encontraron, que están todos bien... ...pero bueno, es lo que decíamos al menos, ¿no? Exactamente, bueno Luis, eh, vamos a contar otra noticia... ...esto tiene que ver con, bueno, de cierta forma con la violencia que hay en las discotecas... no ...un tema que está muy en boca últimamente... ...y bueno, por iniciativa de un grupo de padres... ...se abrió una discoteca llamada Crexer en Pilar... ...y es justamente gerenciada por un grupo de padres... Con la premisa de que los chicos se diviertan sanamente ¿Qué características tiene esta discoteca? Eh, no hay eh, no se puede fumar, no hay alcohol, eh, los horarios son más restringidos eh, Además, eh, el lugar originalmente era un teatro, tiene capacidad para 1200 chicos Y bueno, hay ciertas formas, por ejemplo, el control en la puerta y guardarropas está hecho por universitarios Hay un médico permanentemente y seguridad externa Ah, bueno. Eh la mitad de la ganancia del boliche además se utiliza para financiar misiones sociales en barrios necesitados de la zona. O sea, está todo controlado por los padres, digamos que obviamente hay chicos que se oponen a esto porque en la edad de la rebeldía, digamos la adolescencia, muchos dicen que los padres eh, estén ahí supervisando todo como no les gusta mucho, pero sí en cierta forma es una buena medida para que estén como más contenidos, ¿no? Porque muchas veces hasta que termina la infancia los chicos están... bueno, ahora que decís esto eh, unos carteles que me llamaron la atención estos días cuando nosotros estamos en aedo en zona oeste todo el mundo sabe que en esta zona la, el gran boliche de la zona de espinal de rocha y vino unas propagandas se trae por la calle de el after school que es para chicos menores de 18 años que en horario después del colegio no sé si los jueves o los viernes los inviten y al boliche eh, Creo que jueves o viernes no sé de 6 7 de la tarde hasta nueve 10 de la noche o tal vez un poco más, no me acuerdo, que termina, pero ya temprano. Es el After School, donde van, donde supuestamente no se vende alcohol y se arma una movida especialmente para chicos menores que vienen a bailar. Así que voy a ver si lo profundizo para la semana que viene y a ver de qué se trata. Me parece está bueno, ¿no? O sea, cualquier me inquietud... Me atención, sí. Que trate de cambiar algo, ¿no? Porque está el famoso Asterofis. La... Que... Sí, también. Y, y por y otro lado, de... okay. escuché ayer un informe que para en ese mismo lugar, para adultos, hay un relajo respecto de la manera de de hacer este el, el espacio para adultos ya a un extremo que, que no estamos tan acostumbrados acá. Pero bueno, y acá eh, me eh, el, tema, el tema es que el que quiere va, el que no quiere. ¿no? Héctor me no, comentaba nadie, nadie nadie que día sé, los jueves, no sé qué me contaba Héctor. Ah, lo, lo sabe, ¿no? ¿Conocés eso, esos relajos? Epa. Eh. De la audiencia buenas tardes los saludo a todos porque estos chicos me están comprometiendo <risa> era un chiste, era un chiste, era creo un que va a haber cesantía eh, para algunos uh, para no. el programa Censura, porque se viene algo nuevo eh, se viene algo nuevo el séptimo día va a cambiar eh, vamos a tener este nuevos bloques nuevas cosas y algunos que se pasen de, de listos van a ser reemplazados... No, por favor... <risa> no, mentira... Bueno, si la semana eh... que viene estoy acá... Ya saben quién es el fútbol... Eh, eh. Yo te banco, Luis... Yo te banco... Pero... No, eh, sería bueno ampliar esto de la discoteca sin alcohol... Y también cómo se va a manejar el tema del derecho de admisión... Porque tampoco se le puede... Es una de las cosas que pasan en los boliches a veces... Esos grandotes que están en la puerta... Se encargan de eh, saber a quién dejan entrar y a quién no... Y muchas veces ellos saben a quién dejan entrar tal vez este por eh, cosas que pueden ganar de por medio ¿no? o por ahí no dejan entrar a uno porque la zapatilla no es la, la está de moda y la más cara y dejan entrar a otro que entra a pelearse y a hacer es decir desmano, también, ¿no? eh, es bueno eh, tener en cuenta que no hagamos discriminación de ningún de ningún no, no. tipo ¿no es cierto? y que si sí, se establezca un control, yo apunto más al control claro. sí, no, por, por ejemplo, no, ejemplo lo que yo estoy viendo me parece entrever en esta nota que tiene el, el filtro que se hace, tiene más que ver con el comportamiento de los chicos que con la clase social, o sea, quizá no se deja entrar al que viene ya con una actitud eh, diferente a la que pregona lugar, que es de disfrutar eh, con tranquilidad o sea, sin violencia me parece que por ese lado viene el filtro y no por eh, otro tipo de cosas ¿no? bueno, como la clase social está bueno. si está, si está, está bueno. todo lo que lleve hacia lo positivo es bueno, pero también eh, me nace eh, la inquietud de que eh, todos los extremos a veces son malos eh, hay que buscar el punto medio creo, ¿no? Y, eh, no existe el muy bueno o el muy malo creo que eh, todos tenemos que eh, compartir ¿no es cierto? nuestros... Eh, nuestras experiencias y tratar de hacer lo mejor posible pensando en el otro y también pensando en uno mismo. El séptimo día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 Gente, los eché a todos, me cansaron Dije, basta eh, Con esta cosa que viene hasta ahora No, no encaja, no, no va eh, Dos meses Hoy cumplimos el segundo mes Ahora Sé que ustedes Ya estarán algunos fastidiados Por todo lo que hacemos Otros estarán este, enganchados, tal vez eh, Sabemos que En el blog Mucha gente eh, se acercó ...y ya tenemos cerca de... ...una cantidad bastante numerosa... ...de eh, oyentes... ...que se acercaron para escuchar los programas... ...¿cuál es la dirección de blog, señor Pablo? Bueno, la dirección es... programa ...programaseptimodia.blogspot.com Y bueno... Eh, ...a raíz de estos dos meses que... ...en la cual este, aprendimos a soltarnos un poquito más... ...aprendimos a manejarnos un poco mejor con el entorno... ...que nos da esta emisora... Eh, el ambiente familiar que encontramos acá, que nos nos hace sentir muy bien, decidimos, a partir del mes de diciembre, apostando a más, agregar una hora más de programa. Es decir que el séptimo día va a estar, a partir del domingo que viene, desde las 10 horas hasta las 13 horas. ¿Ustedes están de acuerdo? A ver, señora Alicia, ¿usted sí. tiene material como para uh. comprometerse a hacer cosas? Hoy no la nombró la madrina, ¿por qué? A ver, porque Ay, no trajo la torta? Ay, de la madrina. Y sí, hay mucho material, le mando un a la madrina. Quizás nos están escuchando, nos está escuchando, y extrañamos la torta hoy, eh, y ché ir a traer algo, pero bueno, este Muchas casi no, casi no vengo, así que no vine pero sin sin con las manos vacías. Sí hay mucho, mucho, mucho para hablar de lo que tiene que ver con calidad de vida, sobre nutrición, mucho, mucho, mucho. mucho. Bueno, audiencia, ahí les quiero contar. La señora Alicia se va a eh, asociar con la señora Lidia en la parte alimenticia, pero también va a estar muy conectada con la señora Carmen. ...y un eh, profesional, un psicólogo... ...que eh, les va a dar este, un apoyo, ¿no es cierto?, en lo profesional... ...es decir que vamos a traer este, notas bastante espiolas, ¿no es cierto?, bastante bastantes espiolas... ...mire cómo habla el, el conductor, bueno. eh, notas interesantes vamos a tener... ...¿es así, Alicia? Sí, señor, así, usted lo dijo, eh, hay este, es infinito creo, ¿no?, eh, la cantidad de temas que hay para tocar... En cuanto a ese ámbito eh, que se relaciona eh, las relaciones humanas con la calidad de vida, con, eh, con las conductas, con la alimentación, está todo muy, muy asociado y todo se puede tratar desde diversos eh, puntos porque así se le da un enfoque más completo y probablemente eh, se pueda eh, trabajar de una manera más eficiente también en lo que respecta a la movida política y la realidad nacional el señor Luis que es el responsable absoluto de ese bloque político va a empezar a trabajar como periodista no es cierto bueno la idea va a ser traer eh, pequeñas investigaciones o mejor dicho profundizaciones sobre los temas más importantes de la semana y Armar acá junto a a mi compañero Pablo y, y el otro Pablo el que se quedó dormido y y Gisela, no, no, no, no, Por favor. Acá, acá, acá <risas> en interna ya. Bueno, y armar una investigación nuestra propia, interesante por mes, una investigación grande para para bueno, para informar y algo de producción propia, así que bueno, estamos con eso. Sí, exactamente, digamos que vamos a tener a nuestro cargo toda la parte periodística del programa, ¿no? Exactamente. ¿No? Y... Me parece que está bueno, ¿no es cierto? Me echar investigación con lo que siempre hacemos que es meter actualidad con opinión, en cierta forma darla de una manera amena, ¿no? entretenida, pero siempre también eh, informando prioritariamente, ¿no es cierto? Y de manera responsable sobre todo, ¿no? Sí, lógicamente. Muy bien, eh, hay dos personajes ...personitas... Personajes. ...que se van a agregar... ...son personajes porque... ...que le venimos que enamorando... Hay, un, ...hay uno que sobre que todo... Se, sí. ...hay uno que es un sí, personaje... Sí. ...perdón, pero uno solo es el personaje... ...hay uno que dice... ...qué lindo que es escuchar la radio... Desde, desde la cama. cama. ¿Qué productor, por favor? Eso eh... cuando se largó el chatarrón fuerte. Dijo. Bueno, la cuestión Pero... de que se va a poner las pilas a partir del domingo que viene, ¿no es cierto? Leo, Vamos bueno. a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad y la eh, la oportunidad de meternos un poquito más en lo zonal y va a venir él va a venir con su con su almoada como compañera y bueno, y además con Gisela. Y de, de sí, paso no. hace la producción no. Los responsables directos del bloque zonal van a ser la señorita Gisela Karina Boba. Acuérdense de este nombre que va a estar bastante en esta emisora porque creo que también va a ser otro programa eh, dentro de la semana en, en, en otros Vamos a ver de que no nos copien material de acá y se lo lleven al otro programa, ¿no? Pero vamos no, a tratar no. de que sea todo S Todo bueno No, no, está todo ya planificado, diagramado y no hay sección copiada. ¿Y hacia dónde va a apuntar el bloque de ustedes con Pablo García? Vamos a ir a investigar lo zonal, lo, las novedades, los recitales, vamos a ir a las sociedades de fomento y la idea es informarle a la audiencia todos recitales y beneficencias que se hagan en el oeste. Por supuesto que ustedes dos también van a estar de apoyo a los dos comunicadores que tenemos acá, que es el señor Pablo Rosso y el señor Luis Torres. Te vamos a mandar a laburar, ¿eh? ¿Cómo? <risa> eh, sí, vamos a ir. Le, le recordamos a Pablo que ya la semana que viene... Este, empezamos nah, Yo supongo en realidad No, está durmiendo ¿no? Debe estar juntando Notas a la logo Está ¿no? trabajando Ya ¿tabes? le dimos Ya le dimos con todo Ya está <risa> Bueno Vamos a ver Si nos consiguen Una nota Con el señor Sabatella Dale, ¿se compromete alguno? Eh, estamos, vos... estamos en eso, estamos en eso Vamos a ver en cuánto tiempo más, pero estamos en eso Muy probablemente en poco tiempo más la tengamos Exactamente, bueno, y hablando de eso eh, Vamos a tenerlo como una premisa, ¿no es cierto? Tratar de conseguir buenas entrevistas eh, para todos los programas Porque eh, creemos que enriquece bastante el producto, ¿no es cierto? Bueno, eh, es decir que eh, apostamos a seguir todo el verano Trabajando en esta emisora Con más novedades con más, Vamos a hablar de teatro, de cine De recomendaciones Tanto sea en restaurantes Boliches de la zona eh, Lugares que por ahí Aconsejamos ir eh, O no ir, ¿no es cierto? Porque de acuerdo, vamos a tener una mirada Crítica también Es decir de que nos comprometemos a más ¿Están de acuerdo todo el equipo? Perfecto. Sí, totalmente No, mentira Para llevar la contra no Bueno, eh, los dejo ustedes ahora y que sigamos adelante, va a haber este, tres conductores también, que se van a encargar de las tres horas, y va a ser un programa solo, con mucho de condimento. Bueno, nos tenemos fe, es ¿eh? una propuesta diferente. Sí, Así que esperamos eh. que nos acompañen. Sí, lógicamente. Por el dial, por internet, ahí estén todos prendidos el programa, por el blog... Que nos escuchen y bueno, ojalá les guste, ¿no? Al fin y al cabo todo lo hacemos para, para, para ustedes, que nos escuchan Y que llamen, ¿no? Que manden mensajes Así también. Así sabemos cómo andamos y si, si respondemos a las expectativas o... Sabemos que contamos con el apoyo del señor Ramón González de TELAM, también tenemos apoyo desde el Congreso Nacional, que vamos a tener notas en directo. Eh, también tenemos eh, notas con gente que está trabajando en lugares públicos, Eh, lugares de diferentes como un sacerdote que nos prometió una nota que vamos a ver si se la hacemos allá en la Villa 31 creo no es cierto? porque hacen un trabajo social muy grande es decir que nos vamos a comprometer a traer cosas bastante interesantes eh, chicos, saludos quiero que hagan una evaluación cada uno empezando por Alicia de lo de estos dos meses y siguiendo con Pablo eh, también Luis y bueno después nos despedimos dale yo me voy Bueno, me gusta tener un espacio donde poder desarrollar eh, estos temas eh, que, que importan, que son, eh, son, sirven, sirven eh, a la calidad de vida. Eh, y bueno, esperamos también que ustedes nos digan qué temas les interesa, qué temas este, les parece que hay que desarrollar. Porque bueno, así respondemos a, a las necesidades de, ese, de eso se trata, ¿no? De, de responder a, al interés y a las necesidades de, de las personas que nos puedan escuchar Comentarios eh, Buenos y malos De todo, así sabemos Dónde podemos dónde podemos estar metiendo la pata Pero con mucha voluntad Y me encanta Me encanta haber compartido estos dos meses Bueno, antes que nada Va a seguir en la En la operación De nuestro querido Nicolás se ha que se arrepienta, que, que salga corriendo, pero bueno, si no me tienta va a estar. Que calle pero, ahora. Se aguantó, se aguantó 2 el... horas o aguantar tres me imagino. ¿no? Así que bueno, bueno, vamos vamos a seguir con eso y creo Según que me dijo, necesito un poco de eso, de ambiental. Sí, sí, ahí sí, no sé ahí, Mario Solores no, yo no sé eso ¿Qué, no sé. qué, qué bueno que no se transmite eso, ¿no? Por, no, por el micrófono. Vos, <risa> sería, sino... Y acá lo que dicen, yo no sé, bueno. bueno. Volviendo, volviendo al tema. Creo que sí, que fue un buen programa estos dos meses y un poquito más, este es el noveno programa ya Y bueno, hay que seguir así y avanzando, siempre avanzar, ¿no? Y bueno, ahí estamos, hablándonos en el horario, en temas, en diversidad y para adelante Sí, justamente eso quería hablar, ¿no es cierto? Que me parece un programa con mucha diversidad temática eh, con Mezclamos periodismo con opinión, con salud, con también temas reflexivos eh, Que tiene que ver con la psicología humana muchas veces Y creo que nos complementamos muy bien y hacemos un buen producto Y obviamente nos vamos a perfeccionando, yo estoy seguro de que sí Y necesitamos, eso sí, el incentivo de la audiencia, ¿no es cierto?, que participen Porque sabemos que hay muchos oyentes que quizá eh, les gusta mucho el programa Pero eh, participan en forma pasiva, o sea, no no llaman o no mandan mensajes eh, Nosotros queremos decirles que cualquier mensaje, cualquier llamado va a ser bienvenido Que no tengan miedo de llamar ni de comunicarse por la manera que sea porque eso nos hace realmente muy bien y saber que estamos en el buen camino así que aprovechamos para recordar la vida vale, de comunicación por favor, por favor pueden llamarnos para salir en vivo o para dejar un comentario al 4659 0043 también nos pueden mandar mensajes de texto cuando estamos al aire al 156105 1151 y nos pueden escribir no solo hoy, sino durante toda la semana para sugerirnos temas, comentarnos qué les pareció el programa y demás, a el septimo dia@fmoeste.com.ar y como como combo como final, pueden entrar en el blog para escuchar todos nuestros programas y, y cosas divertidas que vamos a estar subiendo, nuestro blog es programa.septimodia.blogspot.com. ¿Sí se dan? Bueno, yo me despido hasta la semana que viene, esperando a Pablo y bueno, resp Trayendo todo el material que esperemos les guste preferido eh, a lo zonarios Bueno, nos vamos Nos vamos Dale. Que la pasen bien Que tengan un excelente domingo A pesar de que bueno el día está lluvioso Pero bueno, pasenla a pasen descansar Y que tengan buena semana a todos La seguimos el domingo que viene a partir de las 10 de la mañana Chau, hasta la próxima chau. Chau, chau.